Nosotros con la música de tu vida, tus números uno en los 40 Classics. En nada abro el teléfono directo del estudio, el 91-347-7537, para dedicar esa canción sorpresa. Morning Box. Que tienes un colega que hoy cumple los 40, ¿no? Efectivamente. Y ha dicho: venga, Daniel, tú tienes la mochila, yo también la quiero. Efectivamente, <risa> es que es un envidioso. Envidioso. ¿Y en qué profesión destacó Michael Laudrup?、Eh, fútbol. ¡Correcto! o b i e n En el último segundo. <risa> Bienvenido a la generación 40, tío, te llevas la mochila de los 40, Clásico Álvaro, enhorabuena. <risa> Caraca Morning Box. Todos los días, desde las 7 de la mañana, las 6 en Canarias. Javier p e n e d o te despierta en los 40 c l a s s i c En talleres Euromaster, sabemos que conseguir unos neumáticos Michelin y llevarte 80 euros en premios te mueve. Pero si además revisamos los 12 puntos de control de tu coche totalmente gratis, pues te mueve muchísimo más. Pide tu cita del 16 al 31 de marzo. Euromaster, sabemos lo que te mueve. Yo soy, Yo soy Classic. Yo soy Classic. Yo soy Classic. Yo soy Classic. Si tú también eres Classic, este es tu disco. Ya está a la venta el nuevo recopilatorio de los 40 Classic. Regálatelo y regálaselo a todos los que, como tú, son Classic. Los 40 Classic. ¡Yeah! La fórmula original. Disponible en formato físico y digital. 94.8 Sevilla.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 Coche Sur. El concesionario mejor valorado del Aljarafe ya está en Sevilla. Polígono Carretera Amarilla, Avenida Fernández m u r u b e 18. Coche Sur. Celebra el Día del Padre regalando salud y deporte en Enjoy San Bernardo. Solo del 12 al 19 de marzo te regalamos lo que queda de mes. Elige el abono deporte y salud para ti pagando solo la matrícula. Entra ya y apúntate en enjoy.es. Enjoy San Bernardo. Disfrutar es sentirse bien. Entrena y comparte tu salud.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 108. Pues perdido, la verdad que él lo invierte fenomenal, ¿eh? Solo tus números uno, con Jorge Sánchez, en los 40 Classic. h o m e lo mismo te hace una canción que te hace un cuadro que un poema, es que es polifacético absoluto, Manolo García, maravilloso. Bueno, ya tenemos el teléfono directo del estudio a tu disposición para que puedas dedicar la canción sorpresa que tenemos aquí, ¿vale? 91 347 7537. Ahí puedes llamar ahora mismo. Ese es el número, tenemos el r a s c a Classic. Y bueno, pues a ver con qué canción nos encontramos. Momento DJ sorpresa. ¿eh? 91 347 7537. Está a tu disposición, ¿eh? Es para ti. Así me gusta, claro, con decisión. Buenas tardes. Buenas tardes, Jorge. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? Belén. Belén, ¿desde dónde? Desde Madrid. Conectada al 89.0, los 40 Classic en Madrid. ¿Cómo? ¿Cómo? A tu viernes? Cuéntame. Pues deseo no terminar de trabajar. <risa> Has cogido aire y todo, dice. Pues.、Sí, no、s、pues. e me... <risa> ha c o m p l i c a d o la cosa o qué? Bueno,、si、es que mis horarios son los mismos. De lunes a viernes son、Ajá. los mismos. Bueno, bueno, pero ¿a qué hora acabas? ¿Queda m u c i e m A las nueve. Bueno, pues como yo, pues nada, s、pues、í、sí, la... igual, igual. Vale, <ríe>、claro, pues a las nueve acabamos y nos tomamos algo y ya está bien. Eso está bien, eso claro, está、pues、muy bien,、sí. muy buen plan. Oye, Belén, vamos a darle al rasca, a ver con qué canción nos encontramos. Venga, vamos. A ver si nos motiva un poquito, venga, a ver qué será. Vamos a ver. Pues mira, esta está en nuestro recopilatorio, es Freddie Mercury The Great Pretender. Qué buena. ¿Eh? ¿A quién se la quieres dedicar? Pues mira, se la dedico a todos los que, como yo y como tú,、eh, seguimos trabajando,、eh, a mi familia, a mi pareja y, bueno, y a todos los que nos escuchan. Claro que sí. Oye, Belén, te recuerdo que el día 31 tenemos fiesta en Medias p u r i o s así que si te puedes escapar. Sí, sí, estoy en ello, estoy en ello. Vale, vale, vale. Están las entradas ahí en, en los40classic.com, en nuestra web. Vale, Belén, vale. un p e s a z o enorme y ánimo que ya otro, nos queda menos. Venga. Otro para ti, venga, buen cine. En de... Chao. o Los 40 Classic. Oye, Freddy, ¿a ti te mola estar en los 40 Classic? Dime, ¿te mola o no? o、oh, yeah. Ah, vale. e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 Del maestro Joaquín. Hoy nos traerá, nos traerá un gran número 1 de 40 de Mecano. También en esta hora vamos a jugar a la canción Enigma. Y estamos en modo bailomo, ¿eh? í、sí, sí, sí, sí. Hoy buscamos esa canción que más has disfrutado bailando. A lo mejor te recuerda, te recuerda algún momento especial. Cuéntame, ¿cuál es esa canción que has disfrutado a tope bailando? Hola. Hola, clasiqueros, buenas tardes. La canción que me da subidote, subidote y me encanta bailar es la canción de Gloria Gaynor, la de I Will s u r v i v e Hola, bailones clasiqueros. A mí la que más me gusta bailar es la de fiebre del sábado noche. Pero lo que más me gusta es ver cómo la baila mi marido, que me pone un montón. ¡Claro que sí, cabrón! n hola, q u e r i s oyentes! Pues un tema que bailábamos en nuestra época: This is My Life, de e a r t A Kid. Te mazo, te mazo, te mazo. Buenas tardes, clasiquero. Soy Laura de Repilado Huelva. A mí la canción que bailo como una loca es Saturday Night. Hola, hola. Buenas tardes, Jorge y Fieras. José de aquí de Valencia. Bueno, pues una de esas canciones que yo bailo mucho y incluso hago playback es Dangerous LDC del grupo Golden Light.、Like、que d i s f r u t e i s a tope el fin de. Que si nos ponemos, nos ponemos. n s hace n o r m e hasta Valencia, 96.1 los 40 Classic en plenas fallas. Aunque el tiempo no acompañe demasiado, pero bueno, son fallas. ¿eh? ¿Qué más No pasa nada. Venga, cuéntame cuál es esa canción que más disfrutas bailando. Los 40 Classic. Nota de voz al WhatsApp: 616-850180. ¡Sáez, M! ラウラブ・ランガン Bella de los b e a t l s Let It Be. Y nos vamos ahora a nuestro ring musical donde hoy tenemos enfrentándose canciones del cine de los 90. Los 40 Classic.、Music. La batalla. La batalla. De los números uno. Aquí están los contrincantes.、Yeah. Primera opción. John Hard Run Free. El a p e l i Romeo y Julieta. Segunda opción: aquí bajamos la s r e v o l u c i o n e Skis s from a Rose Seal para Batman Forever. Y el n a p e l i d o s Policías Rebeldes. King, 40, 40 tú tú Mojadas clase En 1989, el número uno de los 40 principales era para mujer contra mujer. Para muchos, desde luego, para mí, la mejor canción, digamos, seria dramática de Mecano. Estaba en Descanso Dominical, que fue el primer álbum en España que llegó al millón de discos. Año 1989, la versión francesa fue número uno. En Francia, Ana dijo al cantar esta canción que cada vez que la interpretaba se emocionaba, como nosotros. ¡Qué grandísima canción! Mujer contra mujer. Palabra de Lucky, los 40 Classic. Nada tiene e especial. Dos mujeres que se dan la mano. El matiz.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 どう lo, lo Algo de disco. Marchando los 40 Classic. En tu bar, tenlo claro. Los 40 Classic. La mejor música para escuchar en el trabajo. Enigma con un número uno de 2003. En Morning Box. ¿Sabes qué estaba pensando? No, me, me emociona mucho. Mira, es que sí, estaba、claro. pensando en dos cosas que mi cerebro iba. Estaba pensando、claro. en Norit, por un lado. Ah, s、sí, claro. Muy tierno y tal.、Sí. Y también estaba pensando mismo,、sí. en otro anuncio de una madre y una niña que dice: Mamá, tengo picores. Jajaja. <risa>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 Radio musical con más números uno por hora en tu TDT. Los locutores que hablan como tú. Hola Classic.、El、próximo número. Con los 40 c l á s s i c o en tu TDT. La fórmula original en tu TDT. Ya puedes escuchar toda la programación de los 40 c l á s s i c o en la TDT de tu televisor. Resintonízalo y podrás disfrutar desde cualquier parte del país de los 40 c l á s s i c o Vayas donde vayas, estés donde estés. Tira de mando y conéctate a tu nueva emisora favorita. Favorita. Los Classic. 40 Classic。 ¡Gracias! Sick. Y estos son los violines de la tensión. Todo el mundo móvil en mano porque vamos a jugar a la canción Enigma. ¿Quién será hoy la persona más veloz? Ayer, una vez más, ya van 15. Lo, con... <risa> lo conseguía David desde i e 0 pozuelos y es tremendo, el tío. Pero bueno, hoy puede ser tu tarde. Hoy puede ser tú la persona más rápida. Vamos a ver qué pasa. Voy a leer una frase de la letra de la canción Enigma y con eso, ya sabes, tienes que dar con el título y el intérprete, ¿de acuerdo? Leemos esa frasecita y con nota de voz en nuestro WhatsApp, el 616-850180, me dices el título y el intérprete de la canción Anima de hoy. Venga, voy a leer esa frasecita que dice así: Que la, que la tristeza algún día se irá. Y así será. Solo tus números uno, con Jorge Sánchez en los 40 Classic. Canciones incluidas en el nuevo recopilatorio de los 40 Classic, la fórmula original, ya a la venta. へんがん Favorita en la batalla de los números uno, hoy con canciones de cine de los noventa, ¿eh? Así Que v o t a en nuestro Twitter los40classic. Entre tanto, seguimos moviendo un poquito el esqueleto. ¿eh? s í s e g u í buscando esa canción con la que disfrutas bailando, disfrutabas, vamos al WhatsApp. Hola, Hola, clasiqueros. Aquí Javier desde Alemania. Hombre, Cuando bueno, Cuando yo escucho a i w a n o r e n c e mi s a m b a r d y Winnie Houston. Me vuelvo loco, loco, loco, loco. <risas> Desde Alemania, qué maravilla. With somebody, with somebody、oh, Buenas tardes, clasiqueros. A mí, la canción que me flipa de siempre y me parece súper positiva es La vida es un carnaval de Celia Cruz. Soy Luis desde Madrid. A mí la canción que más me pone es I Fly With You de Gigi d Agostino. Y a mí también. Hola clasiqueros, es Nelsi desde Bilbao. La canción que me pone a un fire y lista para bailar, <risa> donde la escuche, es La Macarena. ¡Ay! なしけろ、そりゃ、で、カラバンシェルアウト。うん。 ¿eh? Es 616-850180. l o s 40 c l á s i c Los 40 c l á s i c Bueno, bueno, bueno. Es el momento de resolver la canción enigma con la que jugamos en esta tarde, en Los 40 c l a s s i c Vuelvo a leer ese fragmento de la letra de la canción que debe servir para averiguar el título y el intérprete. A ver, dice así: Que la, tis, que la...、No、que que la tristeza algún día se irá. Y así será. Venga, vamos e n g v a a por respuestas, buscamos título e intérprete. Me、no、doy con ella. Creo que es de la oreja de v a n g o g h pero no sé cuál es, no estoy seguro, pero bueno. ¡Ta he hecho daño! La oreja de, de v a n g o g h 20 de enero. Juntos de Paloma a San Basilio. Ya ha liado p o l l i t o Ay, ay, ay, que no es correcto. Pero habría molado, ¿eh? Que fuera. a Un、sí, día entre dos. Mira,、bueno, vamos a por la respuesta correcta. ¡Torre, t o r r e s p r a n z a ¡Comprobamos! m á s rápido no l o ha podido decir! r m a d r e ¡Enhorabuena, Albert! t Y merche! Desde Fuela y Alcorcón, ¿eh? Los dos ahí juntos lo han conseguido. Enhorabuena para vosotros este temazo de Diego Torres, color esperanza. Solo tus números uno. Con Jorge Sánchez. En los 40 Classic. Sé que hay en tus ojos con solo mira. r Que estás cansado de andar y de andar. Y camina girando siempre en un. 全然違う。 En el nuevo recopilatorio de los 40 Classic, la fórmula original. Ya a la venta. A nuestro Twitter, los40classic, y haz que gane n la batalla de los números 1. Fight! De classic s buscamos justamente eso, esa canción que te hace enloquecer y ponerte a bailar. Últimos mensajes, hola. Hola Classics, a nosotros la canción que más nos gusta, la canción de Fresones Rebeldes. Hola Esther desde Ciruela, Badajoz, la canción que me pone a saltar, salta de tequila. canción que me m o e a mogollón bailar era de Anastasia. Buenas tardes, c l á s i q u e r o s Un saludo desde Canarias. Pues yo me quedaría con el i n s o m n i o de Fightless. Besitos, chao, chao. q u é temazo! Buenas tardes, Piera. El de Blanes, Juan. Yo cuando lo daba todo era cuando ponía el s i g t i n g Free por a l í Hola Clasiqueros, a mí la canción que me levanta mucho el ánimo es La Gozadera. Hola Clasiqueros, yo con la canción que me volvía loco era la de los comunas Don t Limited.、Well. 40 Classic. La canción que a mí me gusta mucho, mucho, mucho es la de Barbara s t r e i s a n d a n Donna d s a m e r No more tears, enough is enough. d o、no、super vivas. Donde vamos a bailar y muchos, el próximo 31 de marzo. La fiesta en medias pur i la clásica fiesta ochentera. Pilla tus entradas en los40classic.com. ¿A ti cuál es esta canción que te pone a bailar? h、oh, o la c l a s i t e r o s a mí, la canción que me pone buen rollo y que me sube las chacras. Es la canción de Free From Desire de Gala. Un temazo. Solo tus números ー、イスガスチョンボリス、マルガスガノポー、イスガスチョンボリス、s ルガスガノ e ェイ、イスガスチョンボリス、マルガスガノモ u ー、イスガス o ョンボリス、ワンモーンモーンモーンモーンモーンモーンモーンモ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 Classic, la fórmula original.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 En la batalla de los números uno, hoy canciones de pelis de los noventa. Solo tus números uno. con Jorge Sánchez. En los 40 Classic. Donde hoy hemos enfrentado canciones de películas del cine de los 90. A través de nuestro Twitter los40clásica habéis estado votando. Y estos son los resultados: a p e l y Romeo y Julieta. Con DiCaprio y Claire d a n d Yohar John Free, Kim Marcel, 24%. Medalla de bronce. Los policías rebeldes. だいやなきん Batman Forever! En su banda sonora, Sil, hoy ganando la batalla de los números 1 en los 40 Classic o n el 42%. ¿eh? Sin duda, de lo mejor de la película. Se llevó dos premios Grammy esta canción. Enhorabuena si has votado por ella. Y gracias de corazón por estar ahí al otro lado. Y rugir conmigo el lunes. Aquí te espero a las 6 de la tarde, las 5 en Canarias. Te deseo un gran fin de semana. Sigue disfrutando de los números uno de tu vida en los 40 Classic. Ahora llega m ó n i c a a r d o ñ e z con un montón de ellos para pasar la noche del viernes contigo. Chao, fieras. Buen fin de Clásico, los números uno de la Fórmula Original y este pedazo de tema de la Reina, porque somos la radio de Queen. Y yo soy Mónica, un placer acompañarte. Los 40 Classic. Los 40 Classic, la Fórmula Original.